Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, seguimos hablando de algo que adelantamos en la primera edición de nuestro informativo nacional. Hoy es el día de lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y por eso va a haber actividades en distintos lugares del país y una concentración central frente al Congreso Nacional a las 16.30pm convocada por las organizaciones que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y para hablar de este tema estamos en contacto con Elsa Schwarzman, que es integrante de la campaña. Hola Elsa, ¿cómo está? Buen día. Pepe Frutos desde Farco, la saluda. Hola, buenos días. Encantada de volver a comunicarnos. Igualmente para nosotros. Elsa, ¿se hace cada vez más difícil convencer de que es necesario despenalizar el aborto en Argentina? No. Lo que se hace, lo que se está haciendo difícil parezco un payador, lo que se está haciendo difícil es que se trate en el Congreso. De la importancia se está haciendo, nos estamos haciendo cargo y logramos que de la despenalización y legalización por el derecho al aborto se hable en toda la sociedad, en todo el país. Así que es diferente la, el, el, el problema, me parece, puesto en otro lado. Y una aclaración, el acto que hacemos en Ciudad de Buenos Aires no es un acto central, es un acto de las que militamos en la campaña en Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Hay actos, como bien dijeron... Este, en distintos lugares del país, en distintas ciudades, en sí. donde están las compañeras de la campaña, Rosario, Santa Fe, eh, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy, San Luis, eh, Paraná, eh, La Pampa, Neuquén, no sé si me estoy olvidando de algo, y en La Plata, Mar de Plata, bueno, eh, se hacen actos, Ayer, hoy, durante toda la semana, concentraciones en la calle, acciones en hospitales, debates, jornadas, seminarios. El, somos muchas y las acciones son diversas, interesantes, abarcadoras, inclusivas. En Ciudad de Buenos Aires hacemos el acto quienes formamos parte de la campaña y vivimos en Ciudad de Buenos Aires. no Gracias. Bueno. Pero lo hacen frente al Congreso, lo que es el lugar donde apuntan. Eh, exactamente, el Congreso de la Nación funciona en Ciudad de Buenos Aires y es nuestra nuestra nuestro deber y nuestra responsabilidad visibilizar esta lucha frente a sus puertas, en las calles, y que quien quiera oír, que oiga. Elsa, ¿por qué hay que despenalizar y legalizar el aborto en Argentina? Porque es un tema de justicia social, porque en este momento los abortos sin consecuencias físicas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 La presidenta Cristina Fernández no tenga la voluntad de hacer esto, incluso lo adelantó antes de asumir en el 2007. Y parece que fue decisivo porque del frente por la, por la victoria hay muchos es la mayoría de los firmantes del, del, del proyecto de ley de la campaña y lamentablemente esa mayoría no ha logrado imponer o ha logrado un acuerdo el resto del bloque y con sus aliados para que este proyecto sea debatido en el congreso de la nación Le, aclaro que es la lo presentamos por quinta vez en el año 2007 2008 10 2010 2012 y 2014. O sea, es una década de lucha, no la hemos ganado en el Congreso esta década, son 10 años de la campaña nacional por el derecho al aborto, donde hemos logrado sí una despenalización social, de esto se habla, se discute, las personas tomamos posición, eh, no es posible ya a altura del debate decir tengo que estudiarlo y tengo que conocerlo, esto por ejemplo es un cambio, cuando los diputados y diputadas asumen, se pronuncian desde antes o se pronuncian en el momento, al principio nos planteaban necesito tiempo para estudiarlo, evidentemente esto está discutido en el seno de sus partidos, en el seno de sus bloques, falta la voluntad política de tratarlo. Y ahora con el recambio en las cámaras, Seguramente van a tener que retomar el trabajo de, de, de recolección de firmas, ¿o no? Sí trabajo en el cual no paramos nunca porque el tema es seguir planteando argumentos, seguir este, compartiendo material con cada una de, la, de las personas que asumen las bancas y, o ya la han asumido por supuesto ante la renovación este, se redobla el esfuerzo porque tenemos que tratar con gente que no ha estado nunca, por ejemplo pero bueno, este, nos, la lucha este, nosotros no, no la vamos a perder porque la vamos a continuar Como le preguntaba si tenía algo que ver la no voluntad política del gobierno nacional, también le pregunto, ¿ha influido desfavorablemente, por ejemplo, tener un Papa argentino y toda esta nueva relación entre el gobierno nacional y el Papa, que era que es distinta a la que tenía cuando era arzobispo? Es verdad, es una relación diferente y es como para analizarla, la influencia, la injerencia, renovada diferente a jornada y con un gran consenso incluso internacional ¿no? de bergoglio como papa una aclaración yo mis opiniones son personales la campaña nacional es una campaña eh, que abarca muchas posturas muchas post posiciones políticas partidarias ideológicas un amplio espectro que hemos logrado con conflu confluir y, y conformar y sostener así que me hago cargo de lo que opino y continúo. Cerrando el paréntesis, creo que la figura de Borgoglio como Papa, ha, como ya dije, ha renovado y de alguna manera ha renovado la influencia de la Iglesia Católica en la ingere, como ingerente en los asuntos del Estado, que nosotros exigimos, esto sí como campaña, que sea efectivamente laico, solo un Estado laico puede garantizar los derechos de quienes integramos el país y la sociedad. Eh, también ha logrado... Eh, por ejemplo lavar la cara de, de, de la iglesia de la de la cúpula de las iglesias y especialmente de la católica como aliada de la dictadura cívico religiosa militar judicial digamos no está como bien visto la participación en esta nueva en esta nueva lavada de cara de, de que propone el bergoglio y bueno es evidentemente es una investida y una y una una planificación a nivel mundial, la Iglesia necesita recuperar eh, adeptos, está haciendo una política eh, clásica en cuanto a conocer las, los puntos indispensables de modificación este, para para modificar esta imagen, porque si leemos atentamente los discursos de Borgoglio en estos últimos días, que prácticamente han sido cadena nacional, y de esta cadena no, nadie critica, este los puntos fundamentales de sus discursos no han variado entonces, este, leamos escucha, escuchemos y tengamos en cuenta el, el impacto que puede tener estas nuevas alianzas en la, en, para el resto de la, de la sociedad no en Argentina Elsa, la última, ¿en qué está el proyecto? ¿en qué lugar estás del Congreso? <risa> el proyecto sigue durmiendo en los estantes eh se fue presentado en el año 2014 la última vez le cuando se presenta un proyecto parlamentario si no es tratado a los dos años a los 22 do, años de periodo parlamentario pierde carácter parlamentario ese es el título técnico por lo tanto tendremos que presentarlo en el año 2016 perdón qué retroceso 2016 nuevamente en este momento durante todo el año 2015 se han hecho se han, se han realizado en todo el país muchas discusiones foros y debates en relación con el texto de nuestro proyecto creo Vemos que a tantos años de haberlo presentado las condiciones cambiaron, las leyes han cambiado, han evolucionado, hay nuevas normativas. Así que estamos en un proceso de revisar la, el texto y tratar de, de sumar opiniones y sumar perspectivas a través de todos estos foros que se han realizado en todo el país. Elsa Schwarmann, muchas gracias por este contacto. ¿eh? Gracias a ustedes, por supuesto, y bueno, los esperamos en cada uno de los lugares donde la campaña se, se visibilice este derecho para todas las ciudadanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Hablábamos con Elsa Schwarmann, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que va a estar movilizándose en distintos lugares del país en el día de de lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.